Eh, vamos a escuchar en la voz de Alejandro Salvatierra, dirigente en Ciudad Oculta, dirigente barrial también de la zona sur, explicando desde su punto de vista qué es lo que está en juego en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del 10 de julio, porque más allá de lo que se vote, de los candidatos que se voten y de quién gane o de quién pierda o de las preferencias de cada uno, está buena la visión de lo que él tiene sobre qué es lo que se juega en la Ciudad de Buenos Aires el 10 de julio en las elecciones a jefe de gobierno. De ciudad que queremos. Si queremos una ciudad que crezca, pero que crezca igualitariamente y que dé oportunidades a todo para que las brechas se acorten y que podamos plantear una verdadera lucha contra la inseguridad, que no es la creación de más policía y el endurecimiento de las penas, camino por los cuales ya transitamos, eh, sino la inclusión social, sino. La, la apertura de, de oportunidades a los jóvenes, la, la posibilidad de que la educación pública sea de calidad y que tenga los recursos para, así, para que así sea, la posibilidad de que la salud, si queremos una ciudad que crezca igualitariamente, si queremos una, una ciudad de inclusión social, si queremos una ciudad que pelee en contra de la desigualdad, si queremos una ciudad que crezca al ritmo de, de, de la nación y que pueda despegar de la situación que tenemos no debe ser Macri eh, eh, otra vez jefe de gobierno. Ahora, si queremos una ciudad que siga ampliando la brecha de desigualdad, una ciudad que siga dejando que los techos de las escuelas se caigan, si queremos una ciudad que siga dejando que los médicos no tengan los recursos para atender a nuestros chicos, si queremos una ciudad que en vez de construir vivienda haga bicicendas. Si queremos una ciudad que ni siquiera haya cumplido con las promesas mínimas de campaña que fue el bacheo, si queremos una ciudad que en vez de preocuparse por la emergencia habitacional y por la construcción de escuelas y de situación de la salud pública, se preocupe por el cambio de mano de las calles, entonces, bueno, habrá que seguir votando a Macri y habrá que resignarnos a que cada día vamos a tener una ciudad más injusta. Ahí pasaba Alejandro Salvatierra, el pitufo Salvatierra, como lo conoce la gente ahí en el barrio, hablando de que está en juego en la Ciudad de Buenos Aires el 10 de julio. Los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires parece mentira, pero de, estábamos hablando de esto de que no hay clima de campaña. Realmente me parece que el gobierno de Macri está muy favorecido por este clima de, de no campaña. Llegamos sobre la hora, estamos terminando el tercer bloque de Sudaca. Se viene más gente aquí.